Una victoria 1-4 ¿Cómo, ¿Cómo ha ido el partido? Cuéntanos un poco Bueno, la primera parte ha sido muy disfrutada Ellos han querido un poco más el control del balón pero nosotros también llevábamos mmm, la contra bien no hemos tenido alguna oportunidad pero bueno, la parte yo creo que ha sido más y nos ha tocado defender un poco luego en la segunda parte yo creo que estaría un poquito más el el partido y, y hemos sentenciado a la contra en ocasiones muy claras. Uh, los goles han llegado todos a la parte. Uh, a los cuatro minutos, Litus ha hecho el 0-1, ellos han podido empatar y después uh, perdió y por, por dos veces han podido sentenciarlo, como tú decías, jugando a la contra, ¿no? y bueno, ellos sí. eh, con el con el alcalde con el... en contra han ido muy a hacer y y sí, con los puntos nuestros con la velocidad de nuestras puntas hemos podido cogerles a la contra ah, supongo que convenía ¿no? una victoria para pues eh, no encadenar tantas derrotas seguidas si sí, sobre todo porque fuera de casa llevábamos mucho no, tiempo que no puntuábamos y que, que, bueno la verdad es que nos viene bien este resultado después de, de la semana pasada ah, se ha acabado la primera vuelta con 29 puntos eh, que ¿Qué pasaría esta primera vuelta que me he dicho? Bueno, yo creo que hemos sido bastante irregulares, hemos sido bastante irregulares. Hemos eh, ganado nueve partidos, pero hemos perdido ocho. Es decir, que en algunas circunstancias no hemos estado, sobre todo fuera de casa, como nosotros, o como el cuerpo que le dijo, un poco más compacto, un poco más fuerte... débiles de, de lo que nosotros pensábamos fuera de casa, pero yo creo en casa hemos hecho muy buenos partidos, la gente se divertido, la gente está jugando al fútbol, tenemos que quedar de contentos porque bueno, hemos ganado 6 partidos en casa, así que a ver si esta segunda vuelta como mínimo se traduce lo mismo, en buen juego y hoy si que la gente se divierte. Como tú comentabas, a ocho derrotas, solo dos empates, a las derrotas en una liga de tres puntos, hemos empatado laucho, pero es eso de cuando uno se empata, se queda la también lo que pasa, tenemos que ya, no que bueno, teníamos que tener un poquito más de regularidad, quiero decir que que fuera de casa Hemos tenido muchos partidos y el contrario tampoco se es que nos haya afectado. Hemos tenido quizás poca ambición fuera del Barcelona, ¿no? así como en casa salimos rápidos y, y salimos con energía fuera del Barcelona soltado un poquito, bueno. Yo creo que esperemos que la segunda vuelta cambie y que tengamos un poquito más regulares. Pues de verdad, muchas felicidades por esta victoria, felicidades también al equipo y a ver lo que dices tú, si en la segunda vuelta se consigue un poco más de regularidad para este equipo. Muchas gracias. Bien, gracias